justo antes de la Guerra Civil Española, en la Segunda República se produjeron infinidad de sucesos paranormales en la llamada que podemos llamar así, oleada de los duendes. Y esa oleada de los duendes es de lo que ahora mismo vamos a hablar aquí en La Rosa de Vientos. Vamos a hacer con el escritor, con el investigador, con Carlos Montero Rocher. Muy buenas, Carlos. Muy buenas noches. Profesor. Buenas noches. Carlos, Hola. hace un tiempo recibí un libro eh, en la revista, un libro de esos que. Eh, ...marcan porque son investigaciones... Eh, ...muy interesantes... Eh, ...muy profundas... Eh, ...que quizás no son eh, super bestsellers... ...lo que se cuenta y lo que va a ser el libro... ...pero que es la fuente de conocimiento... ese libro se titulaba... ...La oleada de los duendes... ...y el autor eras tú... ...y hablaba de sucesos eh, paranormales... ...entre el 34 y 36... ...que fueron años... ...que dieron para muchos en nuestro país... Eh, ahora le llamaríamos eh, casos de poltergeist, de casas encantadas. Entonces se llamaban así, pero en el fondo eran eso, ¿no? Sí, en aquella época se llamaban duendes, trasgos, marimantas. No existía la, la palabra poltergeist, bueno, existiría, pero en, en Alemania, que es de donde, de donde procede. Oye, me apunto lo, lo de marimanta, yo no lo había escuchado. ¿no? Sí. te lo tienes que aclarar, ¿eh, Carlos? No, pues a ver, yo tampoco es que lo sepa 100%, pero en, en muchas noticias que consulté Pues se eh, hablaba de esto, ¿no? de marimantas, y por lo visto eran una especie de, de brujas o de, o de hadas malas que, pues, que hacían trastadas por los por los hogares. Pero... Por eso se llamaba duendes a estas eh, entidades que estaban detrás eh, de estos fenómenos. No es que nadie viera duendes, eh, sino que bueno esas eh, trastadas eh, pues, eh, se le atribuía a esa denominación que era muy popular y estaba muy metida en la gente. Claro, eso es. Es eh, supongo que en, en, en, la, en la parte anglosajona, en Inglaterra, Irlanda, sí que se le sigue llamando también duendes, ahí hay una, una gran variedad de tienen hasta nombres, ¿no? El, mm. el, el, el Leprechaun, el Brownie y aquí pues eso se llamaba el duende, pero porque no tenían otra en algunos casos se llama fantasmas, almas en, en pena pero también se intentaba darle también un toque simpático, ¿no? Quizás para, para no meter tanto miedo a la gente. Quizá el caso más conocido de Esa época y de esa era, y que ha trascendido muchísimo, y se ha hablado muchos años en, después de lo que ocurrió, es el caso del Duende de Zaragoza. Y yo estuve eh, visitando muchas hemerotecas, lo que se publicó entonces. eran No, no es que fuera portada, es que había un seguimiento diario de lo que pasaba en esa casa de la calle Gastón de Gotorra número 2. Eh, sí. Seguimiento diario de lo que ocurría. Y había una serie de fotografías que me impactaron muchísimo. Y una de ellas es... Eh, ...en torno a la Casa del Duende, decenas, que decenas, cientos y cientos de personas... ...y muchos policías, agentes judiciales, porque la presencia de las autoridades en el lugar, en la casa... ...era común, era algo normal y no se interpretaba para nada como algo negativo, ¿eh? Sí, sí, para mí el Duende de Zaragoza... Yo creo que es el caso, el expediente X, eh, hablando de, de poltergeist o de, o de tema de fantasmas, yo creo que es el, el, el mayor caso que ha dado la historia de España. Ese y el, y el duende del esparto, quizás, porque esos son muy parecidos. El duende del esparto es un, es un duende que estuvo en, bueno, el caso estuvo en Valencia en 1915, 20 años antes que el de Zaragoza. Y son prácticamente iguales. Y lo que comentas de la foto, esa foto se hacía... La foto que, que se ve se hizo desde enfrente del bar Sport. Y, Exacto, y, sí, sí. Que, que se existió hasta hace muy poquito, ¿eh? Sí, sí. sí. Y era... Es que era... Eh, no había otro tema. Sí, es que sí. Desde noviembre... Desde el 22 de noviembre que sale la, la primera noticia en la prensa. En prensa de todo el país, ¿eh? Porque era no, no solo la local, sino sino el Heraldo de Madrid, el Sol, la Voz, el Globo... Era... Todos, de revistas gráficas como Crónica, eh, se centraron en ese en ese suceso porque es que era realmente eh, increíble, porque es que nadie conseguía dar con la explicación de, de ese suceso y como tú dices, es que no, no es que solo fueran... Eh, policías, Es que habían policías, habían jueces, habían técnicos de todo tipo... ¿Que un juez, y juez hablara de eso, que, se, que dictara sentencias sobre eso? Imagínate qué pasa hoy, ¿eh? Imposible claro. de pensar. Y entonces era absolutamente normal que pasara y se dijera eso. Y todos claro. esperaban lo que dijera el juez del caso o el gobernador civil Otero Mireles. Todos esperaban lo que decía la autoridad sobre lo que estaba ocurriendo. Sí, sí, sí. Y de hecho se habían... Eh, La gente eh, mandaba cartas a los periódicos intentando dar sus propias ¿Sí? sesiones, sus propias explicaciones, y se llegaron a hacer en casas cercanas incluso sesiones de espiritismo, que incluso hubo una, una víctima mortal, una, una espiritista, eh, que llegó a perder la vida. no, Me imagino que no, no por relación directa del caso, pero también tiene ese, ese punto de, de coincidencia macabra, ¿no? Yo quería eh, preguntarte, eh, Carlos, antes has hecho referencia que eran de características muy similares el caso del sí. Duende del Esparto y era en 1915. Sí. ¿Las explicaciones de hipótesis Mira. sobre el tema eran también similares o al ser eh, con esa distancia en el tiempo lo contemplaban eh, de forma diferente? Mira, en la única diferencia entre los dos casos es que el Duende de Zaragoza llegó a hablar y el de Valencia, el del Duende del Esparto, no. Era mudo. Éramos, sí. pero sí, las es, explicaciones en los periódicos y, esta, y cómo se implicaron sí, sí. las autoridades sí mira esa eh, fue más a nivel local era más eh, prensa de, de valencia el levante las provincias eh, el diario de valencia sí que es la tocó la, eh, la prensa nacional como el heraldo de madrid y otros otros diarios de madrid y Y, y también entran los jueces, entran arquitectos municipales, entra el gobernador de, de, de Valencia, que además era interino y se espera que venga el gobernador titular de la plaza y la manera de acabarlo es igual o sea la manera de zanjar el asunto es lo mismo se da carpetazo al asunto y aquí no ha pasado nada y para que y para que veas el, el nivel de, de popularidad que tuvo este duende de Valencia en 1915 yo creo que es el único, el único fantasma que ha tenido o el supuesto fantasma que ha tenido monumentos ¿Cómo? porque las fallas sí, sí porque las fallas del año siguiente de las fallas que se hacían en Valencia que entonces eran muy poquitas eh, eh, al menos cinco le dedicaron su monumento central al dueño del Esparto que eso es I una falle. cosa que la gente no sabe Sí, sí. No, no, no se sabe para nada, ¿eh? No. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De políticos las fallas se hacían de duendes. Y, y, claro. ¿Y, por... y, y que la gente sí, bueno, interprete mezclaba, lo que eh, quiera, ¿eh? Se mezclaba porque sí, sí. ya metían al duende del esparto, metían claro. también al político de turno y, en fin, la Oye, satira de, de las fallas. ¿Y el nombre del esparto, por qué es? Porque era la Plaza del Esparto número 7. Era, ahí estaba, que existe hoy en día en Valencia, está en la Plaza del Tosal, al ladito, en pleno barrio del Carmen. Entonces la, la ciudad de Valencia era muy pequeñita porque era... Eh, estaba una murallada y eso era el centro eh, en todo centro de, de valencia está muy cerquita al palacio de la Generalitat también y se llamaba así porque era la plaza del esparto bueno se llama la plaza del esparto número 7 y ahí vivía pues una familia de un guardia civil además de un, de un sargento de la guardia civil o sea que no era un era un, una persona abregada en, en, en peligros y en situaciones peligrosas Y les tocó vivir esto. Tú hablas incluso de la investigación que ha realizado de la existencia de casos en esa época, de casos de lluvias, de piedras en el interior de casas. Sí, sí, sí. Eso además se da bastante. En el, en el de Zaragoza no se da. Es un dato curioso. Pero a partir de, sobre todo en, la segunda, en el año 35, porque el libro se ha estructurado en tres partes. no 1934, con el duende de Zaragoza, que es una parte entera, porque es, eh, la documentación es impresionante. El año 35 y el año 36. Bueno, pues en el año 35 y en el año 36, la mayoría de los casos eh, tienen eh, lo que ahora se llaman aportes o litotelergias, ¿no? Que pues aparecen eh, objetos de, de la nada, pues eh, se, se desarrollan estas lluvias de piedra dentro de las casas, ¿no? O dentro de las casas o donde se estuviera reproduciendo ese, ese, ese duende, ¿no? Como el, el Teatro de Verano de Valencia también en el año 35, o en una casa rural como es en Sonseca, en Toledo donde aparecían piedras de la nada y, y, y lo mejor de todo, bueno, lo, lo más impactante de esto es que la, las fuerzas del orden, ya fuera Guardia Civil, Guardia de Asalto, Policía Urbana, eran testigos y en muchos casos eh, resultaron heridos por esas piedras y no eran capaces de encontrar la explicación. Otro de los casos que ocurrieron a esa época y que tú conoces perfectamente es el caso conocido como el de la niña embrujada de terraza. ¿Qué pasó? Sí. Pues eh, esto es en la calle de la Agricultura, en Tarrasa en la llamada zona de Campalés. Pues una niña, eh, Josefa Obrador, de unos bueno preadolescentes de entre 13 y 14 años, empieza a ser atacada por un supuesto ente que hace que vuelen, eh, que vuelen muebles, que, mueven, eh, que vuelen cajones, que impacten en ella. Ella se queja de que le muerden, de que le pegan patas, de que le estiran del pelo y este caso es realmente aterrador porque llega incluso a intervenir eh, un miembro de la iglesia en Mosen que va a la pues a ver lo que pasa porque lo, le llama a la familia y él ve como una mesa sale volando delante de él o sea era era algo eh, alucinante y claro eh, se habla pues de brujería era una zona también era una zona de era una arrabal de Terrassa, era una zona muy pobre uh -huh. eh, Empiezan a aparecer pues, supuestas eh, curanderas que no intentan dar con la solución. Intentan... Pero nuevamente vemos el, el, el silencio ¿no? que cae en este caso. Estamos en abril del 36 y claro la situación pues eh, la situación política y la situación de España en aquel momento pues pronto hizo que, que se olvidara ese, este caso, no se apartara un poquito el caso por la situación tensa que se vivía. O sea, que son casos que se quedan abiertos. Y luego te quería sí, sí. hacer una puntualización. Eh, se dice muchas veces que los, los adolescentes es como que son más vulnerables, ¿no?, para, sí. eh, sin querer, focalizar este tipo de casos poltergeist. Exacto. Sí, porque si te fijas en el libro, la mayoría tienen el componente de, un, de una adolescente, además, niña. Ah, niña, ¿vale? niña más más que, sobre, sobre que varones. Todo, sí, sobre todo, sí. En el Donde del Esparto, por ejemplo, eh, se habla de un niño de 14 años, que puede ser, mm, no, no digo la causa, pero puede ser es la coincidencia. ¿no? o sea En el Donde de Zaragoza tenemos a Pascual Alcocer, en el, en el caso de Sonseca, por ejemplo, en Toledo hay también una niña por medio, eh, Josefa Obrador, en fin, hay, hay una serie de, de, de condicionantes. Fíjate el caso, el caso Vallecas también, ¿no? Hay una, hay un adolescente que está dentro del, de toda esta esta vorágine de, del socio poltergate y siempre en muchos casos se da este este componente, ¿no? En el, en el 1915, aparte del dueño del Esparto, hay otro caso en, en, la, en Extremadura donde una niña es apedreada por piedras invisibles en el medio de la calle hasta el punto de que los vecinos del pueblo hacen una especie de romería porque piensan que es milagrosa o es, pero es que de, de la nada surgen piedras y, y caen a hasta pobre niña a, a Juana Ramiro que se llamaba y, y yo sup y supongo que también esta oleada de casos hizo que aparecieran algunos eh, fraudes eh, que personas eh, claro. que querían cazar eh, bromas cometieran sus fechorías eh, todo eso se extendió también a esa parte, a la parte negra ¿no? claro yo le dedico un artículo porque es eso eh, un artículo no perdón un episodio del libro Eh, eh que hablan eso ¿no? de los otros duendes, por ejemplo está el caso de Sevilla porque se escapa un un simio que tendrían en, pues en un circo o en un zoo y, y claro ya eh, eh Sevilla ya tiene su duende ¿no? como que está por las azoteas Y de hecho hay una coplilla que dice, la ciudad del Guadalquivir no puede ser menos que la ciudad de la Jota, ¿no? Como diciendo, oye, que Zaragoza ha tenido su duende, pero pues nosotros también. No, hombre, en Sevilla el duende ya sabéis que es el arte. Claro, claro. Pero en este caso, pues como había tanto duende por ahí suelto, pues dijeron, pues oye, nosotros también. si ya que tenemos el duende duende, pues tenemos otro. ¿no? Y en este caso era un macaco, no No, sé qué tipo de... Se ve en la foto, no, yo no lo no entiendo de de monos y no, no sé quién, pero es un tipo un macaco de estos, sería de un circo o de, o de cualquier finca que alguien vendría o de un zoológico que se escaparía ¿Ese? y luego habían habían veces que la gente pensaba que sí que eran duendes de verdad y luego eran casos de histerismo eran, o eran claro. casos que eran bromistas que tiraban, que tiraban piedras en el caso de Zaragoza por ejemplo, se aprovechó para tirar culpas a otras personas ah, también, también ¿Eh? Porque sobre todo hay un problema. Hacer... Ve al vecino o a la vecina, en el cierto modo es lo que fue una cosa tan española que se manifestó entonces en de la Casa de Brujas. Aprovechar claro. algo para pues, eh, soltarla contra el que está al lado que te cae mal, ¿no? Claro, de hecho hay un caso en, el, en lo que es el Dónde Zaragoza, hay un caso que son dos personas de Barcelona, que no viven ni en Zaragoza. Y una porque le tiene envidia a otra, le manda una carta a, la, a un periódico diciendo que ha sido él porque es eh, técnico en radio y entonces él, aprovechando un viaje, sí. o sea se monta una película <ríe> y luego al final se demuestra, ¿no? Pero claro, se aprovechaba eso también, eh, de, también a, los típicos cabales que hacían trastadas eh, en medio de toda esa, esa agitación policial pues eh, se pues, eh, iban por las azoteas intentaban hacer pues el, el café un poquito, ¿no? Y, y, Pero claro, es así, cuando se, se, ha, se crea esta, esta expectación, pues siempre sale el que quiere sus cinco minutos de gloria o, o ni eso a veces, pero pero lo intenta. De todas formas se fue muy significativa una de las explicaciones oficiales, se intervinieron jueces, se dijo oficialmente, eh, cuando el fenómeno estaba empezando a cesar, ya lo sabemos, ha sido una parafonolalia y nadie entendía que era nada. esa expresión pero sin embargo el fenómeno acabó ¿eh? nada y además fíjate que se da el se da el caso de que primero se nombra un juez instructor, juez de Pablo y luego se cambia el juez y ese juez es el que el gobernador de Zaragoza le encarga la tarea de acabar con el duende sí, sí, y, la, sí. Y, la, y, le, y la forma muy, que utilizan es muy sencilla eh Desde un primer momento se, se sospechaba de pascual Pascualco, de la criada. Sí. Cuando se le llegan a hacer pruebas forenses, ¿eh? pruebas de psiquiatría forense para decir que ella no era una, una histérica, porque eso aparece en el libro. Hay un informe de unos, de unos forenses que desmienten que ella fuera la causa. Pues bueno, la cuestión es que este juez, el juez... Eh, juez Fernando entra con, con Pascual Alcocer y una serie de testigos a una de las habitaciones donde supuestamente pues más se, se oían estas voces y empieza casi que a zarandearla diciendo que, que haga hablar al duende. Es que pensaban que era ventrílofa, como, como, como José Luis Moreno o, sí, o Maricano sí, y sus sí. muñecos, una cosa así. Y claro, la, la niña, una niña de 16 años, imaginaos la presión, el susto que tendría esta, esta chiquita, Eh, claro no hace no hace no hace que aparezca el duende porque ya no lo provocaba entonces alguien apaga la luz de esa, instan de esa instancia estancia apaga alguien apaga la luz y se oyen tres golpes en la puerta en la pared pom, pom, pom se abre la luz y el juez dice bueno ustedes han sido testigos como haya provocado el, el duende sí. y se quedan tan frescos y así se acaba eh y así se acaba pero es que eh, con el tiempo hay una carta del propietario del edificio de la calle Gastón de Gotor Que dice que acusando al juez de que ha hecho un fraude y que el duende se sigue manifestando. Y el duende, según según Puente, se siguió manifestando hasta, hasta que derruyeron el, el edificio. O sea que fue realmente una, una pantomima. No deja de ser curioso. Bueno, es una historia fascinante, eh, tanto fenomenológicamente como socialmente. Ese caso de Zaragoza, pero es un ejemplo de todo lo que ocurrió en esa época, en esas fechas, en los años anteriores a la Guerra Civil, esta auténtica oleada de fenómenos extraños. Eh, nuestro invitado Carlos Rocher eh, la conoce a la perfección, ha investigado, ha dado a conocer algunos casos. Es una parte de la historia tan bonita, tan hermosa eh, aunque no sepamos lo que ocurrió en muchos de esos casos, que es importante que no lo olvidemos y que sepamos que no son fantasías, eh, que el Duende de Zaragoza fue solamente el caso más conocido, pero fue solamente uno más eh, de una época wow. hablamos de tres años, dos, tres años en donde ocurrieron multitud de hechos extraños ojalá se vuelva a producir una época como esa, eh. es que lo disfrutaríamos creo... mucho es que yo creo que eso no ha pasado en ningún país ni en ningún sitio porque no estamos hablando de que en una casa se supuestamente pase algo o que me han dicho que en una casa pasa algo o me he ido yo a investigar una cosa que pasa en una casa no, no es que aquí en cada uno de los casos aparecen fuerzas del orden eh, fuerzas eh, judiciales eh, médicos eh, científicos miembros de la iglesia o sea no es, eh, mira es que cuentan que en esa casa, esa casa está encantada, no, no, no, es que se investigó, se investigó Carlos, Mon llama la Carlos Montero Rocher es autor de un libro delicioso sobre estos fenómenos, y sobre esta época y sobre estos casos, titulado La oleada de los duendes. Ese libro, La oleada de los duendes, nos ha contado algunas cosas sobre esa época fascinante. El autor, nuestro invitado, Carlos Montero Rocher. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Besito.